Bueno, como lo hemos eh, tratado en uh, las últimas semanas aquí en uh, Lombelico del Mundo, eh, sigue habiendo una serie de informaciones que provienen directamente del de Estado de español, más precisamente de Cataluña. Obviamente eh, vamos a tener que hacer todas las aclaraciones del caso con respecto a esta relación uh, catalán-española. Eh, seguramente vamos a poder entrar un poquito más en, uh, en, uh, en lo que tiene que ver justamente no con esto. Bueno, eh, que, bueno, tratando de hacer un pequeño reconto muy rápidamente, ustedes sabrán, se trata de una relación realmente muy espinosa, por lo menos en los últimos 200 años, eh, pero que en los últimos meses desde eh, noviembre del año pasado, cuando efectivamente la Generalitat de Cataluña, eh, en ese momento eh, guiada eh, por el señor Puigdemont, decidió, eh, nada, dar a conocer su decisión eh, de eh, realizar una declaración de independencia, que la verdad, eh, no, no si fue del todo tal, hubo una serie de interpretaciones con respecto a la decisión que tomó eh, la Generalitat en ese momento y eso le valió la intervención por parte del de, de Estado español, eh, luego obviamente de ese famoso referéndum reprimido en octubre del año pasado y al día de hoy la situación no se ha esclarecido, hubo nuevas elecciones el pasado 20 de diciembre luego de las elecciones se conformó un nuevo parlamento, que es justamente el legislativo catalán, eh, pero al parlamento le están impidiendo prácticamente lograr generar un nuevo gobierno porque todos los candidatos a gobernar Cataluña prácticamente terminan en la cárcel. Eso ha sucedido con el señor Puigdemont que ha estado en España, este, eh, digo en Bélgica refugiado, luego durante un viaje a través de Alemania ha sido apresado, es noticia de hace eh, poquísimos días su liberación eh, y la situación política catalana es realmente muy pero muy candente una vez más. Nosotros eh, tenemos la posibilidad de hablar con eh, Marcelo Expósito, eh, que es eh, diputado de En Comú Podem, eh, que es justamente una eh, una propuesta política, yo creo, de lo más interesante que se ha dado eh, desde la izquierda, el progresismo español y catalán en los últimos eh, en los últimos tiempos. Eh, diputado, muy buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Gracias a vosotros por la invitación. Eh, cuando estábamos preparando esta entrevista, eh, la verdad es que teníamos un problema grande, o por lo menos eh, con la producción nos pusimos a, a, a reflexionar y a definir. ¿Cómo lo vamos a presentar? ¿Lo vamos a presentar como catalán o como español? ¿Cómo prefiere usted que lo, que lo presentemos o, o que es lo que usted cree eh, que, que valdría la pena resaltar? Yo soy de ambas cosas, yo soy nacido en el, en el sur de España, en, en Castilla Mancha este, Vivo, tengo relación con Cataluña, con Pastera en particular, relación de trabajo, afectivas, eh, políticas, etcétera Desde prácticamente mediados de los años 80 Y vivo estable en Barcelona desde el año, pues, yo diría, 2000, prácticamente 20 años es decir, que en realidad soy ahora mismo un catalán un bonastlonés adoptivo, pero de origen español. Sí. Bueno, bien, entonces eh, podemos decir que la población eh catalano, por lo menos buena parte de la población catalana siente algo parecido y de alguna manera esto lo lleva hacia lo político. Mira, yo diría que sí. En realidad hay, eh, como te diría, hay una confusión con, yo creo, con, con, el, con el ascenso del independentismo en los últimos años, eh, prácticamente desde el año 2006 hacia acá, eh, ya una década, la eh, confusión de acuerdo con la cual pareciera que el independentismo, eh, o se creería que el independentismo crece Se siente porque hay un número equivalente de personas que se sienten Catalanas y dejan de sentirse españolos en realidad una parte importante del crecimiento del independentismo ha venido por, por los bloqueos que desde hace ya eh, más de como 15 años se vienen produciendo por parte de, del gobierno del gobierno español fundamentalmente claro el gobierno de, de mariana joven o los bloqueos a la hora de dialogar, las reclamaciones que se vienen haciendo, como digo, desde muchísimos años atrás, de aumentar eh, el autogobierno de Cataluña y de permitir, este sentido, que Cataluña como comunidad política pues, ejerza su derecho a decidir sus relaciones, su sucentaje político con el conjunto del Estado español. Eh, como consecuencia de este bloqueo ha ido creciendo eh, el independentismo hasta eh, instalarse en una un 40% de la población catalana con derecho a voto, que son unos 2 millones de votos. Eh, pero yo diría que eso no quiere decir que los inde que los independentistas lo sean eh, en su totalidad porque se consideran catalanes y no españoles, sino en realidad porque entienden que eh, sin catalanes, Cataluña tiene derecho, justamente como digo, a ejercer su soberanía, a su derecho a decidir, a ampliar su otro gobierno el gobierno español ha bloqueado este diálogo reaccionando también, bueno, de manera eh, crecientemente agresiva, como hemos estado viendo sobre todo en los últimos meses, y esto es lo que que muchísimas personas sean independentistas desde un punto de vista político, mm. consideran que ni más ni menos que, bueno, la falta de diálogo con el Estado y el bloqueo político que existe con respecto a Cataluña, el, eh, digamos, les, eh, les, les, les fuerza de alguna manera o serían obligados a adoptar posiciones, como te digo, que son de ruptura de Cataluña con el resto del Estado. Ahí ahí, como te digo, al independentismo pues evidentemente muchos eh, tipos de sentimientos y incluso la diversidad de posiciones políticas, justamente, justamente, sobre, sí, eso, justamente sobre eso es que quería decir, quería por lo que yo eh, por lo yo aprecio que todos los independentistas se sientan parte de los españoles. La mayor de los muchos independentistas, yo creo, lo han sido los últimos años, insisto. Porque ha ido radicalizando su posición política Como consecuencia del bloqueo político Del Partido Popular Y ahí la discusión en muchos aspectos Es más política que de sentimientos en realidad Ahora, justamente sobre eso quería preguntarle, porque acá eh, muchas veces eh, se identifica el independentismo catalán, eh, a, a mi parecer de una manera errónea, eh, con eh, posiciones eh, ligadas a una serie de reivindicaciones del punto de vista social. Es decir, en muchos casos se, se piensa, tratando de, eh, digamos, haciéndolo mucho más simple, que el independentismo español es de izquierda. Eh, el independentismo catalán, digo, es de izquierda, ligado a posiciones eh, de reivindicación de desde el punto de vista social, cuando en realidad eh, hemos visto que la mayoría de los líderes eh, del de independentismo, que por lo menos ha tenido su expresión política en eh, las últimas eh, semanas y en los últimos meses, provienen de tradiciones profundamente liberales. ¿Podría usted aclarar eso? Claro, en realidad eh, el independentismo hoy día es una alianza coyuntural de fuerzas políticas que, eh, bueno, digamos, han, eh, tienen como mínimo como un denominador eh, poner eh, por delante, poner el énfasis justamente en su agenda política, el conflicto nacional de Cataluña con el Estado español. Eh, eso significa que uno llega a su posición desde lugares muy diferentes, desde, por ejemplo, un nacionalismo más de corte cultural hasta un, un nacionalismo de corte más incluso esencialista… Eh, uno llega ahí desde posiciones eh, por ejemplo liberales puede pensar que en definitiva la relación económica de cataluña con el estado es tan negativo para cataluña que sería más beneficioso para la ciudadanía catalana o para la sociedad civil catalana eh, sencillamente tener una pues, un estado propio hay reivindicaciones eh, bueno que está el énfasis como te estoy diciendo más eh, en, digamos en el conflicto creciente con el, con, con el gobierno y del Partido Popular por su razón a la hora de negociar mayores cuotas de gobierno para Cataluña, eh, hay independentismos no nacionalistas que consideran que no son tanto nacionalistas como que abogan por la construcción eh, de un estado en fin sobre promesas que no tienen que ver con los con el nacionalismo catalán eh, surgido en 19, en fin, eh, eh, te digo ahí... hay hay, hay por pues, simplificarte, ¿eh? este es un dibujo bienante muy simplificado. ...hay independentistas de muchos tipos... ...lo que evidentemente todas... ...coinciden... Eh, eh, eh, ...en su agenda común... ...es empezar que en esta coyuntura... ...desde posiciones políticas diversas... ...lo que... lo que ...bueno, lo, lo que hay que exigir... ...lo que privaría agenda política... ...sería la ruptura con el Estado español... ...y por lo tanto la declaración... Eh, ...de Cataluña como como independiente... ...pero efectivamente, de hecho... Eh, Uno de los grandes conflictos que algunos tenemos con las posiciones del bloque, por así decir, independentista, es justamente que se ha ido construyendo bajo la hegemonía de lo que anteriormente fue eh, la fuerza política hegemónica en la construcción de Cataluña desde la transición española hasta hasta el momento, que es el nacionalismo conservador de Convergencia de Unión. Ahora, eh, adentro de ese crisol político que se ha generado en eh, Cataluña, ¿cómo se ubica en Comú Podem, y me imagino que adentro mismo de En Comú podemos recordemos es eh, una coalición, por decirlo de alguna manera, eh, surgida en octubre de 2015 y que reúne a muchas eh, plataformas eh, políticas muy diferentes y muy interesantes que surgen inclusive de la lucha eh, desde lo, justamente desde la reivindicación social no que era la que eh, decíamos muchas veces no se encuentra en el independentismo y cómo se ubica frente a el gran dilema eh, ligado justamente a eh, la independencia de Cataluña? Mira, yo diría que, que bueno, en, en España y en Cataluña también, por supuesto, sucede, en, a partir del año 2008, se, se sucede, estalla, una crisis económica al, eh, en, en la onda expansiva de la crisis financiera global, Eh, que, como so, que como sucedió en otros momentos en otros países también eh, como sucedió en Argentina en, 2011, en 2001 perdón es una crisis económica que desencadena inmediatamente una crisis del sistema político una crisis de régimen como nosotros eh, la solemos llamar eh, una crisis económica que va ligada a una crisis de régimen eh, bueno, por motivos que sería eh, quizá largo explicar eh, la cuestión es que de esa crisis simultáneamente económica y de régimen político. En Cataluña en particular, eh, yo creo que surgen dos ejes de ruptura, o dos ejes de, eh, digamos, de intento de superación eh, política de esa crisis. Eh, el eje que proviene de la erupción del 15M, es decir, del movimiento de ocupación de las plazas, que fue un movimiento general en todo el Estado español, en la misma onda, en eh, digamos, de insurrecciones globales que hubo en el año 2011 o también los movimientos estudiantiles claro. en Chile o en o en, eh, en Colombia, eh, anteriormente, justo anteriormente las primeras árabes, en fin. Eh, el 15M fue particularmente fuerte en Barcelona, en, en concreto, eh, y ahí efectivamente como el conjunto del Estado español, ahí eh, surge un eje de ruptura eh, eh, eh, política que se hace cargo justamente de esa crisis de régimen que se desempeñan amiguitamente esto de de es lo que pero también eh, surge lo que se puede digamos también dibujar como otra fecha que es el 11S eh, el 11S es el día en que se celebra la, la fiesta nacional de Cataluña la Día de Cataluña sí. los 11S las Días de Cataluña se han ido convirtiendo en el principal espacio simbólico seguramente en los últimos años donde un número creciente de manifestantes han ido, han ido transformando Esa reivindicación nacional de Cataluña Era una reivindicación por la independencia Es decir, son dos ejes de ruptura Que surgen, digamos, simultáneamente bueno, Evidentemente la diada se acelera de muchos otros Pero la diada como es espacio simbólico Digamos, de expresión masiva eh, En la calle del independentismo eh, eh, Surge eh, más o menos en ese periodo Alrededor, en un muy grosso modo, ¿verdad? Del 2011, también del 15M Esos dos ejes de ruptura Eh, a veces se la mano A veces se imbrican Pero a veces no, a veces son contrapuestos eh, le, Las plataformas políticas de las que yo vengo Originalmente vienen más del tronco del 15M eh, Nosotros en el año 2014 Organizamos una plataforma ciudadana electoral Para competir en, en las elecciones municipales de Barcelona La plataforma se llama Barcelona Comú Eh, que integra bueno eh, alguno, algún partido de izquierda previamente existente pero sobre todo bueno eh, eh, representa esa función eh, característica que eh, está caracterizada por la aparición de podemos en el conjunto del estado también de hecho pueden eh, en la ciudad de barcelona se integra en esta plataforma muchos hemos llegado a, al reclamo soberanista no desde el independentismo no desde el catalanismo político siquiera sino muchos hemos llegado a la, a la existencia soberanista porque justamente lo que planteamos es que la crisis económica que está vinculada a la crisis de régimen político tiene que tener una salida democrática que consiste, en otras cosas, en la recuperación de la capacidad de decisión por parte de la ciudadanía. Porque la crisis política la crisis económica estalla porque hay poderes no democráticos que nos usurpan nuestra capacidad de decidir, nuestra propia soberanía, ...como pueblos, como ciudadanos, como ciudadanía... Eh, ...digamos, su condición política con respecto a España... ...eso es en nuestro punto de acuerdo con los independentistas... ...¿cuál es nuestro punto de desacuerdo con el bloque independentista? ...que nosotros no estamos de acuerdo con un con un programa... ...de ruptura unilateral con España... ...por dos motivos... ...primero porque nos parece que es imposible desconectarse sencillamente... ...de un, de un Estado que tiene el monopolio de la fuerza del apoyo eh, todo el apoyo del conjunto de las instituciones internacionales y de otros países de la Europa, etcétera. Específicamente Si hubiera otro proyecto de relación... Entiendo que en la coyuntura en la que se encuentra en este momento de la política catalana, eh, seguramente la posición de, de ustedes, así como usted le explica, y la verdad que, que muy claramente, eh, se encuentra bastante en dificultad, digamos, porque hoy por hoy eh, un poco el, el, el, el tira y afloje que, que, hay, que existe en este momento en Cataluña, por lo menos visto desde afuera, no visto desde acá, es eh, tiene más que ver con la consolidación de una determinada, eh, por lo menos una determinada solidez institucional, Este, y poder seguir para adelante con, eh, la, la, aunque sea la autonomía catalana, frente a una embestida eh, realmente muy brutal por parte del gobierno central. Así que me imagino que la, la, la posición, digamos, que usted está, está describiendo hoy se encuentra un poco, eh, por así decirlo, en crisis. Sí. Mira, el principal responsable, como te he venido diciendo, de la situación, es indiscutiblemente eh, eh eh el, el gobierno de el, el gobierno de, del Partido Popular, el gobierno de, de Mariano Rajoy. Es el principal responsable de esto por su negativa a establecer un marco, una situación de, de diálogo político con respecto al reclamo eh, de soberanía en Cataluña. Ellos el presente Mariano Rajoy y sus sucesivos gobiernos del Partido Popular los principales responsables de la situación eso tiene que quedar siempre claro en cualquier debate eh, eh, que se pueda tener de manera previa o sea de manera preliminar pero una vez dicho esto yo también creo que los últimos meses lo que han demostrado también es el fracaso de la agenda de ruptura unilateral mm, claro. es evidente que la ruptura unilateral con españa no se ha podido producir Uno puede hacer las valoraciones que quiera sobre si ahora están mejores o peores condiciones de negociar o no, como España, hiciera si o no imprescindible que esa ruptura se produjera o no, en fin, eh, esa declaración de independencia electoral. es la solución también para el gobierno de España porque tampoco pueden tener la situación catalana eternamente bloqueada porque también es un cierto años de un problema que no es ni más ni menos que cómo desarrollar la configuración territorial del Estado eh, moderno y democrático eh, español. Es que en realidad ese es el problema que surge cada vez que en la historia de nuestro país ha habido momentos de apertura democrática, que en la medida en que ha adoptado históricamente el Estado el estado español y configuraciones fundamentalmente autoritarias, homogeneizantes, centralizadoras, pues es normal también que haya ido creciendo históricamente el reclamo el reclamo independentista. Eh, pues no, es un, no es un problema nuevo. Mm. Y por tanto, al no ser un problema nuevo, pues inevitablemente es un problema que se va a tener que afrontar con un espacio de, de negociación política y con altura de miras histórica hacia detrás y hacia adelante también, claro. Diputado, eh, nos hemos extendido un montón en esta charla, yo le había prometido no extendernos más de 15 minutos, ya hemos llegado al doble directamente, así que eh, le agradezco muchísimo por esta charla, lo que pasa es que eh, ambos nos ponemos medio apasionados con este tipo de temas, a mí me apasiona realmente, por más de que ni siquiera conozco eh, Cataluña, pero este nunca he estado, probablemente podré visitarla dentro de poco, eh, pero me apasiona realmente mucho seguir lo que viene sucediendo allí en, en España y más eh, particularmente en Cataluña, así que me quedo y me quedo Y quiero saber más Y bueno, se nos van los tiempos Así que bueno, le agradezco muchísimo Y bueno, espero poder molestarla en cualquier otro momento Y cuando vengas a Cataluña Vas a ser, vas a ser muy bienvenidos Porque ha sido siempre históricamente Una tierra de acogida Así que Perfecto. Cuando queráis, sois soy bienvenidísimo Tengo el dato de eso, de eso también, sobre. sí, efectivamente es, es, verdad. es verdad, sé que es verdad <risa> Muchísimas gracias, diputado Perfecto Gracias a vosotros, un abrazo Hablábamos entonces con el diputado Marcelo Expósito Prieto, eh, quien no es catalán, él eh, ha nacido en realidad en Ciudad Real, que es en Mancha la Castilla, pero que ha sido prácticamente adoptado por cataluña y que se ha transformado en uno de los representantes justamente de un sector político muy pero muy importante eh, de aquella zona de España que tiene que ver eh, justamente con Barcelona en común, con eh, aquellos movimientos eh, movimientos eh, que han llevado adelante la reivindicación eh, de eh, la no solo la independencia, sino de una serie de mejoras desde el punto de vista social eh, de la vida de los barceloneses. Eh, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un poco de música también eh, proveniente de Cataluña y volvemos a hacer un rato más de El Ombélico del Mundo.